Hola amigos y amigas. No Juan Pablo. ¿No, no, no, no, ah, no, el... no, no Vamos no, no, de nuevo. No, te colés. Cortémosla. Este es Ay. el momento. Gracias. Más esperado de la Carmen Lozado. Bueno, Todas no sé, las sí. viejas de Armando Lagarejo están esperando este momento los videitos de Juan De Pian. ¡Vamos que este parte gana Argentina! Oh, sí, y el videito del día de hoy tenemos una banda Cardín, sí, una no, banda Cardín, sí, que Qué pena que no se ha estrenado algo de Lucas Prodan. No, trae trae al, no, algo. Está nervioso, Juan No, eh... centrémonos en el videito que hemos traído. Eh, otro tipo de dentro del estudio. No, porque... Pablo, estás haciendo algo muy feo. Estás armando un problema en el equipo de periodista eh, Es terrible, es terrible Bueno, el, el, el videito que tenemos hoy es de una banda, como bien dije, canadiense No digas. Que se llama Arcade Fire eh, No la conozco tanto, he escuchado, no te voy a mentir, que una obra, un disco Pero he escuchado canciones, temas que me han gustado mucho uh -huh. Bueno, eh... Esta... ¿Dónde la ubicamos? ubicamos? Eh, ¿Época? ¿En Canadá? Sí, época, los eh, nace, 90, nace para Nace en el 2001, empieza ah, a... a soy, ¿Eh? Es el nuevo, es el nuevo siglo. Claro, es el nuevo siglo y bueno... La eh, 21. De, de la década de Canadá. Pero bueno, en Canadá... <risa> en Canadá todas las décadas son ganadas de hace 100 años, Juanito. Hace 100 años todas, todas Todas sí. Te lo puedo decir Bueno eh, Estos muchachos empezaron eh, Siempre hablamos de Muchachos y muchachas Muchachos y muchachas Porque me empezó a ver Una mujercita Tocando sí, el piano sí, Muy sí, bien Sí bueno, Hay dos o tres chicas ah, Creo que hay Ah, entonces son muchachas Sí, sí, sí eh, para que estoy viendo acá Eh Sí, son miles ¿Por qué tanta gente? Son, son un montón de gente no porque entiendo. es gente que se ha ido Gente que participa este De invitados de invitado. Mirá, Yo te digo los instrumentos que tiene Tienen guitarra, batería, bajo, sí. eh, piano, violín, viola, violonchelo Contrabajo, silofón nah. eh, Glonkeste nah, eh, nah, teclado, eh, nah, nah, nah. Sintetizador, trompa, acordeón Arpa, mandolina y sanfona Se llama orquesta No banda Se llama orquesta Bueno, es una orquesta canadiense eh, de indie rock no, de... esta, esta discusión la tuvimos, ya la tuvimos Muchas mil veces, veces, no lo vamos a repetir Dejemos de joder Decir indie rock es como decir pop O como decir latino No sí. dice un carajo, un no caso dice... Bueno, pero bueno eh, eh, También dice, Nicolás, no seas tan malo no, no, porque ya es una categoría Supra genérica, digámoslo así El, el álbum, si se puede decir Más famoso que tuvo eh, Arcade Los Arcade Fire, Fire Fue The eh, Suburbs Eh, un disco muy pero muy bueno que fue salió en el, en el 2010 que también participó de una de una película este eh, este este disco y, y un par de canciones en realidad eh, como como perlita sabes quién a quién le gustaba mucho esta banda no a da bowwie eh, el gurú que bob sí. santifique te batice con eso ya y eh. tuvieron tuvieron este compartieron tuvieron una noche y con no el estilo no, de no, Bowie. No. Déjalo así. Estuve una noche me, me gusta mucho más que decir que fue un telonero, que le baja el precio. No, no, no, no, no, no es que fueron telonero ni nada, por el estilo subió este eh David Hobby. Bowie a cantar con ellos. Este, bien, ¿eh? creo que un par de canciones. Hay que están dando vueltas por, eh, por internet esas canciones. A a mí me parece una banda muy interesante, porque mezcla muchísimos ritmos no solamente no es el, el, el indie rock común eh, que, que va a lugares comunes tiene también mucho de música electrónica tiene bueno el el el, el, el, el combinar todos estos instrumentos que estábamos diciendo el, el violín, el violonchelo ah, no, que... no siempre combinan todo esto. No, sí? pero lo combinan casi casi todo el tiempo, ¿En sí en los sí, discos lo... de estudio. En los discos de estudio y en vivo también son muchas personas a, a veces arriba del escenario son 12, 13 personas ah, es un Big Bang este Y uno no lo ve mucho En, en, en bandas eh, Electrónicas, si se puede decir Yo diría que muy pocas bandas Se ven esa mezcla de instrumentos que vos mencionaste mm, Está buenísimo, a mí me gusta mucho eh, A ver, sin Ponerte en aprieto No me pongo eh, a ser. ¿Qué influencias, con quién lo podés Emparentar? Para uno hacerse una idea. Y para, eh, para mí, bueno, David Bowie y seguro. Eh, Debbie Vine también. Uh -huh. eh, y, y también lo que es la parte más eh, eléctrica con el CD Sound System. Eh, toda la parte del post-punk eh, inglés. Eh, que, que, en que en realidad todo lo que estamos escuchando ahora tiene mucho de eso. Tiene muchísimo Del, del post-punk inglés de, Del mismo punk eh, me... tipo, de, tipo de clash No, eh... no eh, me, me quedo pensando Porque yo tengo una idea Seguramente mmm, floja, errónea Del indie como algo más folk Más tranqui Y vos decís post-punk Y y ahí se me complica eh, Amalgamar ¿no? el, el sonido punk con, con esto más indie Que es como mucho más simple, tranquilo eh, por eso digo, pero por ir sí. post-punk va hacia otro lado que, que yo todavía y, no y lo ubico. Post es, eh, el post-punk es el comienzo también de, de, de un pop muy eh, no tan lavado, sintetizado sí, ah. no, pero sí, sí, sintetizado con muchos con muchos efectos en las voces eh, que después termina eh, eh, termina convirtiéndose en el pop Eh, de los 80 un poquito más eh, disco, cursi eh. diríamos, no tan depresivo como esto, no esto es un poquito más oscuro, eh, tiene, tiene otro tipo de, de condimento, si bien tiene, también tiene funk, eh, tiene otro tipo de post-punk inglés tiene es mucho más eh, para mí depresivo y oscuro ¿Eh? con estas voces, qué sé yo eh, de Byrne con, con estas voces un poco lloronas eh, Morrisé, eh, Mor Morrissey por ejemplo mm. también Eh, para mí todos todos ellos todos esta música que estamos escuchando ahora son hijos de ellos, seguro. Herederos. Herederos. Bueno, hijos, de herederos. Las lloronas de, de bueno. <risa> no, no, no sean malos. Vamos a, pero bueno, vamos al videíto. este ¿qué vio usted en el videito, buen eh, Bueno, de... el videito yo eh, salí de un poco del mundial para meterme en los videitos de Juan y de Pian. Un video raro porque yo no manejo el inglés, la canción me, me gustó, acompañaba la imagen, eh, una imagen desértica con muchos postes de telefónicos, con esos postes de grandes con esa con esos cables que llevan la electricidad. Eh, y digo, bueno, pero esto es medio, eh, un, un futuro incierto que, que terminó mal, porque también hay como un gran eh, la eh, no me sale la palabra, no es un cohete sino un satélite que ha caído ahí en ese desierto eh, hay unos puñados de niños jugando sin conocer la letra era algo casi apocalí apocalíptico pero no, era algo muy muy raro muy extraño, estaban ahí la banda tocando eh, bastante incierto y, después, ¿Y empezando... después bajaste la letra y, qué, y después la letra... bajando la letra Digo, bueno, los locos hicieron lo que pudieron. Y claro, dicen que todo es ahora, negro. Sí, que, que pero también... De, Porque después eh, se va a hacer tevar toda es, la mierda. Es una letra oscura, ¿no? De esto, del espacio en la mente, en los sueños, lo que no puede ser. Bueno, es una letra oscura y las imágenes creo que, bueno, que... Trataron de acompañar. La verdad, si lo lograron o no, lo dirá la gente cuando subamos el videito en la página de la, de la Carmes. Y, y lo puedo ver. No está malo el video, lo que escuchando la música, la letra, Mirándola un poquito. Ahí. Está bien. Ahí. Fuiste a lo profundo. Sí. Fuiste lo profundo. Deep. Vamos a escuchar Everything Now, ¿eh? de los Arcade Fire, disco que tiene el mismo nombre que la canción que vamos a escuchar del 2017. Amen with black again. Can make it back again. we can just pretend We're coming in there.